Soliloquios de un cajero de supermercado. Es muy difícil ser cajero cuando hace esta cantidad tan terrible de frío, lo cual me lleva a dos conclusiones muy particulares. La primera es muy feo que te toque la caja que está cerca de los alimentos congelados, porque hace que cualquier sensación térmica baja、eh, disminuya aún más. O sea, ahora estoy teniendo un frío terrible. Y eso que me puse, los calzoncillos largos que me r e g a l ó mi mamá, esos í eso, esos blancos que te cubren toda, toda la pierna, bueno, bueno, la pierna, las pierna, a l dos piernas, no estoy en una situación particular en donde diga, ay no, pobre de mí, pobre de mí, soy cajero y encima me falta una de las dos, ambas.、Eh, ¿Había un tema con eso? Sí, sí, sí, un, No, un tema no, un poema, bueno, no es momento de recordarlo, pero no estoy en una situación de medio Diego. El tema acá es que estoy cerca de los pollos congelados, las a r r o j i c a s congeladas, la jardinera congelada y todos esos productos que no hacen otra cosa que aumentar la cantidad de frío que hace en el ambiente. Pero por otro lado, también me lleva a una pregunta muy particular: ¿cómo hacemos para medir el frío? O sea, que ponen a personas i t que están en algún lugar descampado de y dicen: Sí, la pucha hace tantos grados. Porque no me imagino algún sistema desarrollado que te permita estrictamente descubrir cuánto frío hace. No, no lo digo por ser bajonero y decir, ay, no no hay desarrollo y demás, pero seamos honestos: o sea, la sensación térmica es nazi, la sensación térmica te dice estrictamente lo que vos tendrías que estar sintiendo, o sea que es algo totalmente subjetivo. Por eso digo que tiene que haber una serie de personas que digan, hace tanto de sensación térmica. Porque, ¿cómo haces para medir con una máquina estrictamente la cantidad de frío que tenés que sentir? Eso es imposible. Yo ahora, por ejemplo, estoy sintiendo menos 25 grados, y es imposible que algún medio pueda recuperar eso y diga. Hoy,、eh, de sensación térmica, hace menos 25 grados. ¿Por qué? Porque lo dijo el cajero del supermercado.、Ah, claro, como si fuera tan importante. Pero no, no, no soy tan importante. A mí no me utilizan para establecer un estándar de cuánto frío hay que sentir. Sin embargo, s í deben usar a una serie de personas absolutamente entrenadas para decir hace tanto frío. Lo cual me pone en una situación bastante incómoda porque odio a esas personas sin conocerlas. Son las personas que estrictamente me dicen qué es lo que tengo que sentir. Es lo mismo que me digan, bueno, hoy vas a sentir odio todo el día y quizás para la tarde un poquito de amor. <risas> Eso es una exageración, por favor, tenemos que ponernos de acuerdo en algo. Señora, me encantaría atenderla, pero tengo u n a ligera sospecha de que usted es una de las personas que determinan la sensación térmica, lo cual me lleva a odiarla sin conocerla. ¿Entiende?